I'm in Es la tarde y estoy en 101.gueto de acm y estoy efendo oreja en el topo. un destino Si quieres contactar con nosotros tenemos una red a la utronica que es efendo.oreja@gmail.com Y un blog fendorilla.wordpress.com, aunque puedes probar muchas de las noticias que leemos aquí y si quieres sentir nuestros programas lo puedes hacer a través de los podcast de Nobleza Baturra radio.noblezabaturra.org. Falta un no sé de un camino de andar, corre la final, faltan horizontes que entre los montes, ¿de dónde podemos no llegar? Los murros de castigo y los destinos que te haga hallarán Para no es un maldito En donde el descanso En el programa de web sacaremos eh, de una noticeta que no nos nos hago la semana pasada Que era a Abada en el ámbito de la Que había vengalizado el pasado 21 de chinero Y una manifestación multitudinaria en extensa de la longa galega y continuaremos también en Asturias, aunque había un desfile do exercito español, y e leiremos o comunicado que a organización chau nil da RU, o espacio público, tendo unha plamada, una concentración contra este auto militar. Falta en camiño, se o noce, un destino de vagar, máis de a banda, falta o ter de matar, todos os mitos de tentar, en vez de nos laia, falta o seu perigo, que demaran entre que podes atacar. buya, el crimen que robrado, a cooperar, te imaginas. Solo iremos un comunicado que ha hecho "Amigos un comunicado que ha hecho "Amigos y Compañía" de Álvaro, un joven detenido en Одеса hoy 200 hacia la ocupo Rasmea. Me he dado cuenta, nunca más sobre este destino. Cuanta es el único camino, duro reto. Tendrás que También tendremos un manifiesto o comunicado que ha quitado a Clau Roya, un nuevo cole colectivo feminista de Aragón. Para rematar los programa, tenemos una chicota sección de, de coloquia, aunque charlaremos de Bucardo. We anti antimas. Tenemos un convidado que nos va a hacer nuestro convidado especial de que fa la sección de luengas. Buenas tardes compañero. Buenas tardes qué tal? Bueno pues antes de principiar con la sección de luengas nos pues, vamos a presentar el disco que somos tienda ahora en 20 que ya todos lo metíamos a hacer o programa, pero no nos vago de, de sentirlo entero. de cortesía de la HN, la distribuidora alternativa a Foscas y OCEB. Escarneo coherencia en los actos y eficacia en las trazas. Borina, Luita y compromis. Son las palabras que definen a este colectivo político-musical galego. Escarnio nació Falla 12 añadas en Obico Calvario de Vigo. Ya rematado, tornándose en un proyecto a Nacional Galego con integrantes en Vigo, a Coruña y Ourense. Urense. Limpues de liberar los suyos dos primeros treballos, a Filosofía Taxón, da Guerrilla Urbana en 1999 y a Revista en 2003, es comenzita en hasta una colla reconocida. Portando a Dormino, Dilla de Galicia, o suyo sonido con furas letras políticas sobre temas como o independentismo, a luita obrera ou a lunga galega. En 2008, o quito no suyo terceiro treballo autoproduciu con a revista Produxons e baso a licencia Creative Commons. En o noso camino, lle o titol deste Zaguer Disco, muestra anto o suyo bagaje musical de estas doce añadas, vi colaboracin como Juancho Scalariac, Almudena Transilvania, Mimi Akenilla o Cenel de Senreira. Pues nos disamos con la, con una canta nos bueno, somos sentindo agora balbordo y nos disamos con una canta de, de carne. Desde el Pulsero Saragotano, la voz de los símbolos. Bueno, pues por aquí tenemos eh, una semana con bella noticia tocando a la luenga aragonesa, bella noticia interesa, bella noticia curiosa, y más que más noticias de utilidad que es en fan, cosa que ya buena, eh, porque aumenta la eh, capacidad cultural, la luenga. Ayer teníamos, por ejemplo, una actividad en la Biblioteca de Aragón, se presentó, eh, los dos primeros libros, la de Biblioteca de las Luengas de Aragón, editados por la Sociedad Cultural Aldrada, con la colaboración del gobierno de Aragón. Estos dos libros son el Diccionario aragonés Colección de Voces para su Formación, de la añada 1902 y una, y una re, reedición, y la, otro, a la otra reedición es el Informe sobre el aragonés y el Catalán de Aragón, eh, un estudio feito por Jean-Joseph Zagoi-Ghandi eh, entre las añadas 1898 y 1916. En esta presentación es los dos autos, José Ignacio López Susín y Oscar Latas. Por otro costado, eh también reiteramos o concurso de relatos a salir en 3 minutos Luis Delval. Y he convocado por el Concello de Salnés negativo y en los regles, eh los reglas a son por un costado una extensión de dos hojas en formato A4 y por otro costado entregar dita dicha composición antes del 27 de febrero. Eh, calle vía correo ordinario con o título de 7 no concursos de relatos cortos tal leer en tres minutos Luis del Val a la derecha concello de Sayén Carrera Francia 4 apartado de Correios 22.640 en la localidad de Sayén de Gallego en Huesca para más información eh, se puede escribir a la dirección electrónica disteconcello cultura.ayuntamientosayén.es de eh, pues, también trovamos eh, una campaña curiosa de que no se sabe de quién es autamen se dice que la cartv la corporación aragonesa de Radio y televisión que aparece en las marquesinas de autobuses eh, de, la, de Zaragoza no sé si en más puestos también y es probable esta campaña en esta campaña aparecen en interrogación goloso o laminero chipiase o empapase o empaparse en tal y como aparece. Y aparece pues una foto de un cocho, muy yao, o bien una foto de un zagal, en con los morros de chocolate, bien pincho, y abajo mete, es lo nuestro. esta campaña que fa pro bien a la luenga aragonesa, si bien es efito, en raquete se no había antes, y un trango, y un trango que probablemente siga motivado por toda la publicidad feita a través de la ley de luengas. Y, pues, tenemos también ayer eh, un curioso comunicado de prensa que fació una investigadora teruelana dita Marisa Azuara Ayosa, que, eh, según te ha estudiado, dice que Cristóbal Colón puede estar, que en cara que siga Naisiu, de Génova, puede estar que siga fillo de una noble aragonesa, dita Isabela Alagón. La cosa no tiene, guay relación con la aragonesa, si no es tase, Eh, porque una de ellas pruebas es que unas cartas que escribió Cristóbal Colón a un convento de Santa María de la Rábida, un convento castellano Aunque, a penar de escribir en castellano, diciaba frases, expresiones, palabras propias de lo que según Teseya denomina luenga autóctona de la corona de Aragón Claro, en la corona de Aragón lleva dos luengas autóctonas, aragonés y catalán Y estando a noble, eh, esta Isabela Aragón, de en Zaragoza, no se referiría al aragonés y probablemente no le hagadito por por otras cuestiones. Y es curioso eh, que esta persona, que ya conoce Isidra al mundial, eh, pueda haber a aragonés en cara que no llevo primer caso. También se trova por ejemplo Ramón y Cajal, que charró también aragonés, o Joaquín Costa. 16 de aviento de 2009 estío chuzgado en Zaragoza o nuestro compañero Álvaro, acusado de haber fotido un cantalazo a un auto de policía local o día 30 de mayo de 2008 no de Torredo añera dende foda más de dos añadas o centro social ocupado, Rasmia y que vi estío de Salo Ixau, y se mesmodilla dende un granizo despliegue policial Fabes Dillas, con ois ébanos a sentencia y ayer, día 26 de enero de 2010, Heraldo Aragón publicaba la noticia, ocupando si fa o fa la totalidad de suya pachina 11, recentando allí también lo que pasó según Tes a suya en vista, dos feitos de ese día de mayo. Lo que, pa lo que pasó es tío de impuesto de Salois, y retirada en situación de sitio policial nódico una colla de 20 u 30 personas, mientras que se y nuestro compañero Álvaro, que van a acudir a hacer bellero suyo refirme a un centro social ocupado ragnia se y trovón con un auto de la policía local. y un cantalazo impactó una finestra de copiloto del auto. Como consecuencia de uno de los tres ocupantes del auto presentó una friga de tres centímetros en la barba. Antimás, Osveires de la finestra le facción mal en un huello, pero no tiene perdida la vista. A secuelas, no más que son una cicatriza de tres centímetros que le ocasiona un chico ron estético. Poco de impuestos, Alvaro estuvo identificado por la Policía Nacional. Moguay de Luen, lo opuesto junto a dos zagals más. Antiparty, Álvaro nos tiene tenido el lunes venien, día 1 de junio, en casa suya. Álvaro ya presentado como un único culpable y Heraldo de Aragón remarca, terne que terne, que no vina de confabulación, apreciándose a decir cual cosa que ningún no ha demandada y que ningún no pensamos. <tose> Según Peseraldo Aragón, Álvaro ya condenado a tres años de Garchola y habla de indemnizar con 600 euros a la Chen Feriu, ante más de posar lo que costó lo veía de la finestra, cuestión 91,62 euros. Pero ninguno les ha resentado ni brenca ni mella ni a él ni al abogado suyo ni a Calendata de ingreso en la Garchola, ni pon. Se va a presentar un recurso tal audiencia provincial tal que revisa sentencia, porque vía a error que no aprendió en ella los atenuantes que Ascensa presentó para suya partí. decir al platero que nos parís injustificada y desmesurada de todo esta sentencia, porque a demanda de la fiscal llega de dos añadas de garchola, Álvaro Álvaro no enteneba de antecedentes penales, o método de identificación se Z, aceta so a parola en dos policías, sin al portalle ni en una prueba. Debando una afronta sin a san policía, ye impresionable que as nuestras eficiencias fuerzas de seguridad tarden todo un cabo de semana en arrestar a una persona más que más cuando esta persona esté identificada por qué bien de, de que ocurriesen los feitos sabemos que nuestro compañero Álvaro ya no ya que él no es tío que y se cantarazó nos pensamos que este montaje policial prueba de estar un furo represivo político en esta ciudad, a servir a nuestro compañero de cabeza de turco así las mismos, mesmo queremos esplandicar que Garra Sentencia de Garra Chuef puede tirar a realidad, realidad y creyar una nueva verdad si es que a, por muy toque el Aldo Aragón según día y esa misma mentira una y cien vegadas de ninguna condena esemplificatoria ni estas si y ninguna otra va a rolar o nuestro esmo combativo Ocupar una vivienda te un local te y un derecho porque ya inadmisible que vinaiga y lasas en a nuestra ciudad y todo especulándose con ellas y se enfan muitas más nuevas que permanecerán añadas buenas porque de ningún no puedo salas u que 9.340 y huito aragoneses y aragonesas hayan tenido que refusar BPOs en las fagueras añadas por no poder vos debido a la suya larguita y tabelus cutiana y peren crisis capitalista la antigua derecho a la ocupación Y ahora, de impuestos de factezas de condenas como esta, un deber moral, solidario y revolucionario. Y con este comunicado, a rematar, nos demandamos refirme económico porque Álvaro ha abierto una cuenta que quiera o pueda solidarizarse económicamente. Nosotros hemos hablado dar un número porque ya he embolicado, lo podéis probar por internet, por internet y si no, pues nos enviad un mail o gritas por teléfono y todos lo, lo facilitamos. Radiotopo, topo, sin dolbin ni un round, a saco. Continuando a RAN LOCAL pasamos de una noticia triste como ya era esta de o compañero Álvaro a una noticia unánica más, más alegre, a Clau, a Clau Roya y un colectivo que nace de dentro de la cucha independentista aragonesa y cuya finalidad es visibilizar, potenciar y ser fuerte a presencia femenina en la vida revolucionaria. Entendemos al feminismo como a Clau que cal, cal taubrir o camín que derrote un sistema patriarcal imperialista y capitalista, imperando sociedad. As mujeres, no más por Stane, sufrimos en los millos dos casos una doble discriminación, de clase treballadera y de sexo, por no charlar las que ensoportan a aquellas mujeres que antimas son inmigrantes, de raza no blanca, lesbianas y asinas asinas. Nos sentimos herederas de todas aquellas mujeres que Luitón y en la suya vida por liberar a la mujer los suyos estrinques. Es trinques de traza natural por esta sociedad feita por hombres y ta hombres. No queremos estar libres, no queremos una sociedad marcada por las jerarquías. No más nos miramos de que a parola igualdad u a justicia social deisen de estar un eslogan buedo de muchos colectivos, que lo fan servir como señal y ni han saben lo que significa. Tenemos a parola y o No aceptaremos que en Acucha se reproduzcan los roles masclistas que se dan en la sociedad, denunciándolos y empendando una participación más activa de la mujer en la cucha revolucionaria. Plegadas en este punto hemos considerado importante remarcar la relevancia que tienen talas mujeres o conocimiento del feminismo, no definido como la antítesis del masclismo, ya todas conocemos las herramientas del patriarcado, sino como la búsqueda y exigencia de igualdad real y legal en la sociedad. plegando a nuevas significaciones que nos metan como igual ni fuera de cualquier subordinación. Por todo esto creyemos y en ello íbamos a a nuestro trabajo, que está de estar una lucha colectiva, pero de bandeto de personal. O nuestro objetivo y o de, de crear una línea de, de trabajo que nos aduya a formarnos, enriquinos y crecer, así más como crear un área de trabajo la <coughs> cual visibilizará nuestra realidad en todos los ámbitos. Más que más dentro de los movimientos sociales y revolucionarios. Venda Clau Roya reclamamos un cambio transversal y radical de la sociedad. Dasti a necesidad de crear un colectivo que nos dé a pertenencia de colla sin sentirnos relegadas al hombre. No queremos estar nomás la pelleuda resta de organización... sino a parte y central de la Luita. Remeremos. que el origen do patriarcado lle muy anterior al lado capitalismo. Creyemos que una luita anticapitalista y antiimperialista, que no oiga de ver, y en compañía de una luita contra el patriarcado y a visionando do mundo, no lleve una verdadera revolución, ya que visa de un costado al 50% de súa suya población. Creyemos que a Claude Roya ver estar no más formada por mujeres, debió a que no más con la unión de las mujeres en colectivos feministas, se podrá hacer una lucha consecuente y a la fin repercutirá en toda la sociedad. Pensamos que si no hay asinas, podemos caer en los perniciosos roles identificados, pero en enchaquias más subjetivos de subordinación. No más aceptamos a realidad y miramos adaptarnos a ella con lo deseo de que en un futuro estas miras nos sigan menester. En cualquier caso, desde a Klaus Roya Queremos y deseamos escuchar opiniones y sugerencias que puedan plegar a nuestra asamblea desde colectivos de diferentes ámbitos, asinas como enriquir a aquellos que quieran hacer suyas nuestras y bellas. Ni tan furas como se presinan, ni tan sozmesas como desean. Zaragoza a 20 de Aviento, 2009. A la fin de este comunicado nos dice una, un, dos adrezas, una electrónica a clauroyatochunto y un blog a clauroyo.wordpress.com por si veía mesacha mujer mujer que nos haya sentido y interesada. desta coía espanhó que somos sentindo mentes todo o programa y alcanza a seguir veña máis una Eso my baby está así O que no quiero verte todo Si ya pagué La luna está sonriéndome Y el sol aburrido de ti un día se fue Compañeros en la noche, prisioneros del día Nuestro encuentro fue el broche para esta melodía porque se creemos, salviéndome y no ¡Vámonos! Puma! I internacional como ya te hemos dicho antes nos dimos esta galiza tratos de una vaga general en el ámbito de mostranza que dio paso 21 de chinero contra un decreto que prueba de cero partido popular en cara no lo ha sacado pero la idea que tienen que es pues, eh, reducir o eh, amostanza en galego a un tercio de lo que lleva mostanza en general con lo cual pues muchas organizaciones eh, políticas culturales y sociales censoras pues, de la longa galega Eh, pues convocó a una bada una general en la Mostranza y también había habido una manifestación pues multitudinaria en, en Santiago de Compostela. Y dicen que llegué una de las más importantes que había habido en Galiza. Pues hicimos ya con la noticieta Histórica respuesta de la sociedad gallega a un decreto españolizador. Mientras OPP continúa hablando de presiones contra la mayoría social, la población gallega mostró 21 de chinero en Compostela y otros puestos do país o suyo refuse al decreto do galego en la Mostranza, presentado pasado a vientos. que proposa un modelo lingüístico tripartiu que no amaga os intereses por a imposición do español en Galiza. A Tornada, convocada por Mocidade, Pola Lingua e Queremos Galego, principió con unha firme baixa nas aulas de todos os puntos do país, que a plataforma Queremos Galego estima en 90%, entre as fuerzas do Estado Español e Asunta, prebaixa ao 50%. Anso Louzao, do Sindicato Ciga Mostranza, confirmaba que a Ture era un éxito de raso, igual como José Cabido, do Estega, Sindicato de Treballados e Treballadoras da Mostranza de Galiza. En as redoladas rurais, a ausencia nas aulas esteu maior que non nos puntos urbanos. A deferencia dentre os centros da mostanza públicos e privados esteu esclatera, por estar isto zagues unhas das visteras vanguardias da luta contra a longa de Galiza. A administración se dá bando con que garra maestro da privada secunduábada. A primeira hora do maitín, docenas de autos plegaus dende bels puntos do país embozaban as entradas de Compostela. A redol da mellatas doce, a Alameda hiera ya pleniza, o que rezagou a salida da manifestación de cada doce horas. A manda una, veía cinco mil persoas, principiaban na plenar a plaza do Obradoiro. mentre es buena cosa das personas manifestantes encara no evan saliu do punto de comienzo. Mentre es otra cheuto, veía esa entidad e comercios caracterizados polo seu refúxido ao galego, como Antonio Pernas ou As Caixas, estionta a de narancha. masadas como Niñez e Ijo, enemigo do galego, contra a mostanza colonial soberanía nacional, u no más en una galiza liberada, será libre a nuestra fabla, estén chiladas, dica la plegada. Adentrada en la plaza de Obradoiro, mientras sale lectura do manifiesto, estén posibles de tot a cientos de personas. En rematar los autos, estén cremaos de señas españoles. Datos oficiales, cifran en la existencia, en veía 50.000 personas, número histórico, parando cuenta que se trata de un día laborable y no señalado en un calendario soberanista. Violentas de gallegas y galegos, sin criterio propio, según te hijo, presidenta Asunta. As esferes declaracións feitas por parte de cargos do PP amuestran a consideración que este gobierno tienda a Sociedad Galega, que premió as cabreras compostelanas. Ata máis de evidencia de la Ture generalizado, Asunta insistió en que a mayoría dos maestros acudión con normalidad a las cambras en Iseguilla de vaga Preventiva convocada e secundada por dos sindicatos, dición. Feijó manifestó o suyo respeto de tot aos maestros que sí participaron, pero definió a Ture como nacionalista, entre cometas, con que él se declaró a sí mismo libre libre y bilingüe. Señaló también o respeto a la opinión de los gallegos tanto en las propuestas como en las pro protestas preventivas, que insistió en parar cuenta en una, en una otra manifestación masiva y silenciosa que los gallegos fació no pasado un marzo, en alusión a las elecciones. Por suya parte, Antonio Rodríguez Miranda, vocero del PP, afirmó metiendo en duda a madurez de las asimilentas de personas manifestantes que mayor parte de Puesto presionada por los piques preventivos huyera muy acoflada con el decreto de anterior bipartito, P. bng G. A. al aceptar en la inmersión lingüística do galego y nos los detalles de libertad individual. Por antimás manifestación nacional que tuvo lugar en Compostela, en mitos a otros puntos do país se salió a la carrera en señal de protesta contra o decreto que O. PP P. de imposar. Ribadavia, Calvagüeño, Berín, Guinzo de Lima, Villalba, Ferrol, Lugo o a Coruña vió bien portadas concentraciones. Según tes declaracións de asistenza á manifestación de Lugo, Galiza Libre, que lle Pachinada que hemos quitado esta información, a convocatoria esteu secundada por vellas 300 personas un gran número de asociacións, como queremos Galego, Galiza Nova, o Cidade Pola Lingua ou os Comités de Estudiantes. A presión que exerción aos centros privados en o seu papel de impositores del español teñou recullida en un feito a en o Instituto Fingoi, a que teñou retenido un estudiante, pois amenaza de expulsión porque que era de vice alabada. Malas que remató a manifestación y sacaga la lectura por partido miembro de los comités de manifiesto que queremos alego bellas 100 personas se trasladó y que este centro hacer protesta contra la detención ilegal del estudiante verdad vida me Soño quizás, mañana desperté y voy cantar, lo galo que anuncio no podía, no, no podré ser verdad de morrer, para comenzar cometer vivir. a vida que algún día me parece ser. No me dejas llorar. A través de porque las aguas que brotan no se dejan. Pero veo, despertó el anochecido. Amarga soledad, espaciva compañera, la vía que desahoga de que me levanta el amor, la libertad, la vida que nunca más volvió. Quita, todo, todo junto. Niopita. Mañana de verte con cantar loca los piano mionomotiva es no rompo de ser de he para comentar mal vivir a vida que algún día me parece que desde Galicia nacino a Asturias ta xagatese un desfile militar que debía ao pasado 21 de xenero en la población de la Pola de Cevu e a resposta popular que dioio contra ese desfile que estao convocada por la organización juvenil la REU. Este díao comunicado que facian público ta ta la cena a manifestalle. Concentración antimilitarista e contra las fuerzas de ocupación en Pola de Cevu. Organización revolucionaria independentista la REU. Quiera mostrar o si yo refuzé desfile militar que el Ejército Español será este venía en veintiún de enero ya ya pasado en la pola de Cieru. La titular militar del Regimiento Príncipe de Asturias se debe a una moción de Partido Popular firmada por López Obrador. Así, el equipo de gobierno de la pola de Cieru demandó lo desfile a Cabo Noval, acuartelamiento situado en este lugar y acertaron de todo. O pasillo das tropas españolas será por la carrera Alcalde la Ronda, a más importante vía de la pola. A finalidad, a lo Consejo de Xeru, défero menache a 854 militares que fueron una suposada misión de paz a olíbano y reivindicaron papel del de acuartelamiento de Cabo Noval. Desde de -Reu queremos queremos mostrar nuestro refuse a esta militar en la población. así no como cual siquiera otra manifestación militarista en Asturias. Creíamos que el equipo de gobierno resume este circo público con otros fines que no os El primer puesto, el equipo de gobierno urge a las tropas de ocupación salir a la carrera que publicidad al ejército español de traza masiva y descarada. Y es una verdad que muchos mensajes y mesachas en Asturias rematan ficándose en el ejército porque no troban garra a treballo y es la única traza de no emigrar do país. Con este imponderamiento militar, sello de Pola quiere amagar a realidad de emigración forzada y ofrecer una, una opción que resulta ideial party, P -P -P como de a los partidos de PP-PSOE como Jequia allá dentro de formar parte del ejército español, una manera de desmovilizar a los jóvenes y de ideolochizarlos y manipularlos. Esta traza de desmovilización se convierte en un importante refirme al españolismo en Asturias y prueba de fijar en la sociedad un modelo violento, autoritario y españolista. Y bien conocido los roles, las fuerzas armadas españolas, conocidos integrarse realizando una fuerte adicción de adoctrinamiento dentro de la labor diaria, lo que no resulta extraño si paramos cuenta en que nunca no aventó a los altos cargos oficiales que ya hieran en la dirección del ejército en vida del dictador Francisco Franco. Dabeu quiere, eh, también quiere denunciar que el ejército fascista español no más invade países leisanos como Afganistán, los Balcán o Mesmo mismo Líbano, que también cumple la suya función de fuerza de ocupación en nuestra nación Asturias. Y el ejército español, que tiene como finalidad defender los intereses del régimen capitalista, país en lo que vivimos, y por encima de todo, defender a sangre y fuego a unidad de la nación española, entre cometas. La misma Constitución española, de carácter neofranquista, le da al ejército español la responsabilidad de guaranciar esa unidad, así como los privilegios de la corona borbónica. Por otro costado, no queremos y sublidar que, que Mena de Chen lleve esa en el ejército, ya que ella es platera a graniza presencia de elementos de extrema derecha y neonazis en las suyas ringleras. No más que al remerar que Ozagar, muerto antifascista en el Estado español, como tantos otros y otras, murió a más de un neonazi que ya era militar de profesión. También queremos denunciar el altísimo gasto público que supusará esta muestra de españolismo y autoritarismo, ya que como goza estar seremos todas y todos los que gozaremos este montache y toda la farfolla patriótica distamena de manifestaciones, que antimas gozan rematarse con un convite a su autoridad. Asinas, demandamos a la población asturiana que expresen a suya indignación y o suyo refuse y más que más a la juventud en las carreras de Siero mientras transcurra el auto en la pola y que se amanen a la concentración que desde Daveu fuimos a enfrentar en lo mismo desfile, haciendo una voz discordante con él y probando de refusar este auto español en Asturias. También queremos convidar a que otras organizaciones antimilitaristas, independentistas u lecuchas convoquen a la concentración de, a, una, a, a suya concentración de traza libre. Se convierte en una concentración conjunta de entre bellas fuerzas que no ve normal este despropósito militarista. vamos a la China a movilizarse en las carreras de seru contra el paseo de estos elementos autoritarios militares. Ni acuartelamiento de Cabo Noval ni fuerzas de ocupación en nuestro país. Pus Asturias libre socialista. La Beu juventud independentista revolucionaria asturiana. Basilio Fernández Mata. Manuel Souto Vidal. Alfredo Pues cal decir que esta concentración se fació 29 de enero pasado y que se eh, asentó en bellas 30, 30 y tantas personas que estuvieron identificadas por la policía y se les quitó tanto las pancartas como los carteles que portaban sin más que ya vemos una muestra más de la libertad de, de expresión que había en el Estado español o no Desde que de puede? De del Real Madrid, del Real Madrid. Himno. De, de, de las glorias deportivas que, que, que campean por España. ¿Me miro? Real Madrid. Te en Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Defendiendo de, de, de, de tu color. Sintonízanos. a principiar o bloque de colochía que fue a la nuestra compañera que por ya segundo o tercer día no puede estar aquí igual con nosotros le enviamos desde aquí un saludo y a ver si bien luego ya puede estar, tornar con nosotros. A dechea prioriza la clonación de bucardo sobre la conservación de especies amenazadas, el gobierno de Aragón contiene con su suyo proyecto de clonación de bucardo, la colochita nación no no serán las condiciones técnicas científicas y sociales que permitirían o reviscole la especie en la naturaleza por lo que considera que no, se, no sabe tirar en tabán con el proyecto. 10 años de impuesta a de desaparición de Bucardo o gobierno de Aragón continúa de banco en no suyo proyecto de clonación Fendo servir recursos públicos que ferían muita más honra en materias de conservación de biodiversidad en lo del empecipio de la empecípida celebración del año internacional de la diversidad biológica. Los pocos datos económicos que existen sobre el proyecto se sabe que en 2001 se destinaron un mínimo de 300.000 euros de fondos públicos, tan y mentres, 221 especies recullidas en la replega de especies amenazadas en Aragón continúan sin contar con o menester plan de gestión, aunque sembrecó el gobierno de Aragón falla 15 añadas. Ecolochista considera inviable en límite actual crear una población de bucardo que pueda pervivir en la naturaleza. Según esta organización ecolochista Las condiciones técnicas, científicas y sociales no se dan en la actualidad por seguir motivos. Manca de planificación. Si no se redacta un plan de reintroducción, ¿cuál y el objetivo de tirar entre con la clonación de especies? O comité científico asesor del plan de reviscolio de Bucardo desaconselló hacer servir la clonación tras suya recuperación. Los ejemplares tenían una tremenda deriva genética por consaguinidad. Dau que mientras muchas añadas, a poblaciones tío por debaíso dorra el mínimo tan tarbillable. A más, o material genético bien de un soleco individuo homocigótico. Una hembra de enantada edad con graves problemas para los chicos y de infertilidad. los ejemplares quitados por este sistema serán genéticamente idénticos. Una especie también lleva por el suyo fenotipo, que además del herencio genético incluye a influencia de lo suyo ambiente, que lleva lo que asegura a suya identidad como bucardo y a suya mayor posibilidad de pervivencia como individuo. Se plantea un debate ético sobre la clonación de especies silvestres, pudiendo oferse a idea equivocada de que se pueden manullar especies en cautividad u suyo material genético en laboratorios para reposarlos posteriormente. permitiendo así a realización de infraestructuras que influyen en la suya desaparición, uno prendiendo como prioritaria a conservación in situ. Con estos argumentos, Ecologistas en adición considera que la clonación de bucardo no busca o reviscule la especie, sino más bien a propaganda política por lo que sabría natural dicho proyecto. Má ni menos, ata máis da gran cantidad de actuacións menestes, ata privar a desaparición de especies de habitad menazaus, o goberno de Aragón se mira de prener como prioritario continuar con o proxecto de clonación de Bucardo, cun parado chica no metió as miras oportunas ata privar a súa desaparición. Y el artículo continúa haciendo una cronología de, de, de una clonación sobre Bucardo, pero que sí. O 6 de enero de 2000, amaneció muerto en el Parque Nacional de Ordesa y Montperdriu o Zaguer ejemplar de Bucardo, dando oficialmente por esta subespecie de craba montés. En cara que ya PROU o número de ejemplares existentes, no llega PROU tan mantener a población. En 2003, y no más absoluto secreto, debo implantar en bellas hembras de craba montés da población de Beceit. 54 embriones concebidos a través material genético de fagares ejemplar de especie viabría nacido un ejemplar. Encara no fuito de todo, que vivió unas pocas horas. Debido a este fracaso o gobierno de Aragón o al menos así nas lo transmitió a la opinión pública, decidió abandonar el proyecto. En 2005 se modifica el catálogo de especies amenazadas de Aragón. Y, de entre otras novedades, creía la categoría de especie acotolada, la incluye o bucardo. Esta catalogación tiene a necesidad de redactar un plan de reproducción de especie, siempre hay que las condiciones técnicas, científicas y sociales lo permitan. <risa> rematar o bloque de Corochie, ya antes de, de principiar con las convocatorias para esta semana. FETO es una chique, chiquita crónica de una concentración que se fació este este Zagerpuen, este cabo de semana, en, en Calatayú, en contra de la mina de Borovia. Ya todos hemos charlado aquí en este programa de la mina de Borovia, que tiene una explotación que se quiere hacer en las faldas de Moncayo, eh, ya en lo que pasó administración castellana, administración soriana. y que perjudica gravemente a prous lugares de de Aragón, de entre ellos Asbaldos, Manubles, de Elisuela o Dorrigota, pues bellas dos mil personas se yarroclon con los refirme de las dos comarcas, de la comarca de Calatayud y de Elaranda, ante más de tres políticos que se dison cayer y mismo Charroón como presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, pero bueno decir que la hacen dos lugares más que velle los discursos de los políticos, lo que quiere yer es reacciones y que se pueda aturar esta, esta esfera natural. Una hipoteca, para toda vida, un carro nuevo de una familia Entroba al bordo, chicas si que, es que pida, asfranjadote, una taida Razos para luchar El programa Defendo de Hue, de seguimos a rematar ya con las convocatorias, está este cabo de semana, el sábado a las 6 de la tarde en la Plaza España hay una manifestación en refirme a los compañeros de The News, pues, de Lo 4F y también eh, había una fiesta guateque de Azapa, la Asociación de Seguimiento y Refirme a Presos y Presas en Aragón, que será a las 22 horas en la Vía Láctea, doctor Palomar 25. Está haciendo ya por web. Nos lisamos en la programación en directo de, de Radio Topo 101.8. Lo sentimos la semana a a Planta Fuerte.